Vale, fareme una cosa 3, una cosa que lo tallaré aquí después ya montaré Ya, pero es que... Vale, ¿estás y es? <coughs> Venga, va Vale Hola, ¿qué haces? Vale ni no nadie <risa> el tiempo Tampoco la manamene se ríe, ¿eh? no te estén fen. Ni no nadie, pero tío, no va a acabar en cancha. O oh, oh, oh. ¿Sí o no, va. vale. Ni no nadie el tiempo ¡Qué gol! Lo no hemos escultado. Sí, sí, es sí, plan... Sí, sí, sí.